a estos señores que, que, que son peronistas, que están ahí enfrentados con, con Cornejo y que se llevaron, digamos, esta lectura política partidaria que podamos hacer es, bueno, han ganado, el peronismo puede seguir ganando, eh, este mensaje no al, al gobernador Alfredo Cornejo, que no solamente se impuso hace cuatro años, sino que también también Mendoza se impuso, recordemos, en las elecciones legislativas de hace eh, dos años, que mantiene... Digamos, este peronismo que mantiene ese caudal de votos. Bueno, en Santa Fe le fue muy bien, eso se sabía. Emir Félix eh, ganó, se impuso, fue el candidato más votado. Bueno, el 54,83% de los votos, se sacó más de la mitad de los votos. Eh, Sabían que acá en eh, el Frente Cambia Mendoza llevaba cuatro candidatos. ¿Qué? Eh, ...Friendenstein fue el candidato más eh, votado... ...pero entre todos, o sea que es el candidato... ...que va a ir a la general, ¿se entiende? Con el sello del Frente Cambia Mendoza... ...y se supone que las otras tres listas... ...le van a dar los votos a él... Eh, ...y sacó el 34% de los votos... ...entre todos los candidatos, ¿sí? O sea, Cambia Mendoza como Frente... ...algún gatito acá para tener en cuenta... ...¿ustedes sabían que se presentaba... ...Alejandro Casabán... ...que fue el secretario general de la gobernación de, lo nombramos, de Celso Jaque, o sea, en el periodo 2007-2011, eh, eh, el, el exgobernador, y eh, se le fue muy mal Alejandro Casabano. ¿Qué quiero decir con que le fue muy mal con este sello del Partido Renovador Federal? Sacó el 1,93% de los votos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Algo que no hemos mencionado anteriormente. La es tercera posición que, que se está fogoneando a nivel nacional sería... No, eh, en, en las primarias eh, mendocinas, para pasar a las generales, sean departamentales, sean primarias para gobernador o vice para legisladores, todo provincial, tenés que tener el 3% de los votos. Si vos sacás menos del 3% te quedás afuera. Te quedás afuera. En las primarias nacionales, cuando vayamos a votar legisladores nacionales y... La fórmula del binomio para la presidencia es el 1,5% de los votos en las PASO para pasar a las generales. Acá Mendoza es muy restrictiva y venimos a decir que es la provincia más restrictiva del país con es con uh -huh. este tema. Y Alejandro Passavant muy mal le fue, sacó el 1,93% de los votos y sí que se quedó afuera. Bueno, en el sur Félix con una, un un gran triunfo, cambia Mendoza no Hace muchos años que no gana el radicalismo en San Rafael, desde que Ernesto Sanz era intendente, imagínense. Mm. Estamos hablando de principios de los 2000, después fue Omar Félix, el, el hermano de Mir y después, los últimos tres periodos, eh, ha sido Mir Félix, eh, y el peronismo se ha impuesto en el sur. De hecho, cuando... Eh, Por ejemplo, Alfredo Cornejo fue ganó las elecciones para gobernador... ...no ganó en el sur. Uh -huh. el, el, el San Rafael, que es el departamento más poblado, como todos sabemos... ...gana el peronismo hace muchos años. Nos vamos a Turullán, estamos hablando de, de los dos departamentos... ...donde hubo un mayor triunfo del peronismo. Fueron los candidatos más votados. También a Martina Aveiro le fue muy bien, va por su tercer mandato. Martina Aveiro sacó el 69% de los votos. Muchísimos. Muchísimos. Y, los dos candidatos juntos eh, de Cambia Mendoza había dos candidatos eh, sacaron un poquito más del 30 eh, Barcenilla eh, sacó el 14% de los votos es el radical que pasa a las generales del 1 de septiembre este triunfo de, de, de Aveiro es importante si uno mira pero además es una paradoja si uno mira las primarias para gobernador porque porque el precandidato a gobernador del sello ELEGÍ es el sello que llevaron todos estos intendentes y es el sello que lleva como precandidato a gobernador Alejandro Bermejo y Cristina Gadal, una mujer que proviene del sur, es actual concejal de Emil Félix. ¿eh? Eh, apoyó el, el precandidato a, a, a gobernador Alejandro Bermejo, se fue directamente ayer a sacarse la foto con Martina Aveiro uh -huh. la lectura política que se hace es mírenme, acá estoy digo, a, a nivel interna partidaria si se lo, si se lo mira eh, enfrentado a Anabel Fernández Agasti es la otra precandidata gobernadora que, que hay dentro del peronismo pero también diciéndole al resto de los precandidatos especialmente a Cambia Mendoza miren el triunfo que sacó que sacamos nosotros los peronistas y este sello elegí, que yo llevo, que yo represento un triunfo del 70% él se sacó la foto ayer y fue a esperar los resultados ayer con el precandidato intendente que más votos sacó que sacó okay. el 69% de los votos ha habido a razón Turullán pero ¿por qué yo digo que es una paradoja Nacho Tato? porque en realidad cuando el 9 de junio Alejandro Bermejo, Cristina Nadal, vayan como el resto a ser votados en las generales, no les sirve de nada en los números el caudal de votos de Martina Beiro, ¿y saben por qué? ¿Por qué han porque han doblado, porque va cortadito, claro, sí. la boleta de, de, de gobernador y de las que van a ser los legisladores provinciales en Tunuyán no va a tener la ...la fracción de intendente... ...porque ya se votó eso... ...para las uh -huh. primarias, ¿se entiende? Que puede pasar... ...que Abairo vaya a pedir el voto... ...obviamente... ...por Bermejo... es lo que va a ocurrir... ...pero los votos no son así tan fácil transferibles... ...yo te lo puedo pedir... ...pero vos en el cuarto oscuro... Uh -huh. hace lo que quiere ...¿se entiende? Tal cual. Bien... ...y vamos a los otros dos departamentos que nos quedan... ...La Valle... sabemos que nosotros salimos por la pujante... ...así que nos están escuchando... Quien, ...quienes habitan en La Valle... Eh, le fue bastante bien también a Riggi, sacó el 56% de los votos. Roberto Riggi, recordemos, y fue imputado el viernes pasado por la causa donde se investiga a la Tupac. Eh, él hizo una lectura, de que obviamente fue una... Eh, digo, obviamente, esto lo, lo dijo él... Eh, Podemos coincidirlo, pero no nos vamos a meter hoy en este tema porque si nos vamos a ocupar mucho tiempo. pero Y fue una jugada política porque lo imputaron casualmente dos días vez. antes de las elecciones, mientras regía la veda, además. Él sacó el 55% de los votos. Los dos candidatos juntos de Cambia-Mendoza sacaron 32%. López y Lupo, López, pasa a las generales del 1 de septiembre. Le fue muy bien, bueno, muy bien, cómodamente le fue al frente de izquierda, sacó el 6%, es decir, que dobló ese 3% que hay que sacar para las, eh, pasar a las generales. El, la lectura política que hace el gobierno provincial es que le fue re bien porque ellos dicen, sí, le fue bastante mal si se lo compara con hace dos años, y esta es una elección ejecutiva, se supone que eh... eh Se, se lo está eligiendo a él, sin embargo, le fue, eh, menos, sacó menos votos que la elección legislativa de hace dos años y el Frente Cambia Mendoza creció un 15% respecto de la elección de hace dos años donde se elegían eh, candidatos para la legislatura y para los consejos deliberantes. Entonces, el gobierno provincial hace una lectura eh, no para como para imponerse en las en las primarias ni menos en las generales, pero bueno, como para sacar algunos escaños más en las generales para componer un consejo deliberante donde la composición sea eh, más igualitaria respecto de quienes lo integran, ¿no? Y ahí con, con, con integrantes que sean de, de, de Cambia Mendoza. Uh -huh. Y vamos para, para el último, ¿les parece? Nos vamos a leer San Martín, que como decíamos a Jorge Jiménez... ...que va por el quinto mandato... ...es decir, que hasta acá ha gobernado 16 años... ...el departamento de San Martín... ...que apuesta a gobernar 20... ...miren, Jorge Jiménez... ...sacó a ver 18.750 votos... ...el segundo más votado... ...fue el precandidato de Cambia Mendoza... ...Raúl Rufey es un concejal actualmente sacó 17.000 votos, o sea que estuvieron ahí. Uh -huh. Pero hay otro problema. En la interna peronista, quien perdió la interna peronista es Cristian Etem, que antes era, eh, perdón, era funcionario de, de Jiménez, sacó 13.148 uh -huh. votos. O sea, decíamos que Jiménez sacó 18.000 y Cristian Etem sacó 13.148 votos. Estuvo enfrentado a Jiménez Esos votos eh, Obviamente el ya no pasa A las generales, porque ganó Jiménez La interna del peronismo La interna eh, del justicialismo Ganó el sello Elegí A Etel Jiménez lo intentó tentar Para que vaya como concejal Etel no quiso Su discurso de ayer en eh, Esperando la, los números No fue voy a apoyar a Jiménez Habló de otra cosa, habló por ejemplo, de San Martín, de los héroes de la patria. La pregunta es, y ahí se ilusiona el gobernador Alfredo Cornejo y todo cambia a Mendoza, pero digo el gobernador Alfredo Cornejo porque, no solamente porque es el gobernador, sino además porque es un hombre que le interesa mucho ganar en los departamentos y ganar en general, como muy atento de los números. ¿A dónde van a ir en las generales del 1 de septiembre estos votos de Cristian Etem? ¿A Jorge Jiménez? a Raúl Ruffey, son votos que son opositores a Jiménez, son votos peronistas, está claro, pero opositores a Jiménez lo van a apoyar, queda largo camino por recorrer, pero una gran duda. Y, obviamente, eh, Cambia Mendoza se ilusiona también para las primarias a gobernador y a legisladores del 9 de junio, porque no le va a ser tan fácil al peronismo ganar en San Martín con este panorama. Tal cual. Entonces, final abierto, pero hay que hacer una lectura, por más que haya ganado Jiménez, pero ha ganado por un margen muy, muy, muy, muy estrecho. Muy bien, Laura, bueno, muchas gracias, ya se nos vino el informativo Farco, y bueno, todo el repaso a lo que han sido estas elecciones aquí en la provincia. Un abrazo. Pero un abrazo grande, nos escuchamos. Nos estamos escuchando.